Fronteras del futuro Y atención a la historia que nos va a contar esta noche en Fronteras en del futuro Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Uy, Hoy, uy. <risa> estás muy villano? afectado. Ya estás acá, ¿no? bueno, vale. ya estamos ya oye, que es Vamos. una historia que nos envase muy igual? bonita, muy bonita es una historia bonita porque es una historia humana pero también es una historia que nos demuestra ¿Cómo los viejos tiempos en su momento bueno. en Galicia eh, existieron en algunas partes de Galicia de Orense sobre todo existieron las minas de Wolframio que los, los nazis utilizaban para sus eh, máquinas de guerra eh, el Wolframio es un mineral que existía en muchos sitios, pero en España sobre todo en Galicia, había muchos agentes de la Gestapo, aquí mucha esclavitud en esas minas bueno, pues esos tiempos se envuelven Vuelven, esas, esas... no por el volframio, sino sí, por el Coltan por el Coltan, sí, en efecto esas, esas minas que son muy, muy, muy antiguas no son de la época eh, esta que tú refieres sino que ya se explotaban sí, claro. desde épocas antiquísimas pero m, tuvieron su esplendor durante esa época eh, eh, posterior a la guerra civil española en las que Eh, los agentes nazis de la Gestapo controlaron eh, el volframio que había allí para exportarlo a las fábricas de armas de blindados eh, eh, eh, alemanes porque eh, el volframio sirve para endurecer esos blindajes. Era, era un, un eh, mineral fundamental para los blindados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, posteriormente esas eh, minas... Poco a poco fueron perdiendo vitalidad, fueron perdiendo vida eh, y fueron dejándose explotar. Esta de la que vamos a hablar, concretamente, es la mina de, eh, eh, eh, en, eh, se encuentra en Viana Dobolo, en Oruense. Es eh, la antigua mina de Penouta y que estuvo explotada hasta el año 1982 por la compañía Rumasa. Uh -huh. Es decir... Eh, de aquí se extraía los sacaban dinero de se todo, de todo, de ¿eh? todo ¿Qué no, barbaridad? No, no solo se extraía Wolframio sino también estaño que era a lo que se dedicaba últimamente la última época comercial o, o, o, o es, es una mina a cielo abierto Eh, que ocupa una gran eh, extensión de terreno en las afueras de este, de este pueblo orensano y eh, lo que ocurre es que eh, investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los últimos cinco años han demostrado que las eh, la escoria que hay, eh, el, el producto de desecho de esta mina a cielo abierto nunca mejor hay, dicho sí, la denominación. Escoria, eh, eh, depositada en las balsas y en y los desechos de, de ese producto se puede extraer unos minerales que son los que eh, hacen posible aparte de otras eh, em, utilizaciones que puedan tener otros minerales que hay evidentemente, no solo hay este mineral pero eh em, em, ...pueden representar el 4% de la, de la producción mundial de coltán. Nada es más decir, y nada, nada menos. menos. Es el decir, es la una, no solo eso, sino que es la única... Eh, ...hasta ahora la única mina de coltán que hay en toda Europa. Eh, sabido que el coltán es un eh, mineral... Eh, eh, eh, bueno es, es la, eh, eh, eh, realmente son dos minerales ¿no? el, el, el coltán ¿no? lo que ocurre que hay una dependencia del 80 mundial del coltán viene de las minas del Congo sí. de la República democrática del Congo, se supone. pero estas minas ya sabemos todos eh, la esclavitud en la que hay ahí y eh, aproximadamente muere bueno, mucha gente bueno, extrayendo el coltán en, en en el colgo, en el Congo, sí, sí, vamos, las condiciones son terribles también porque hay muchos niños trabajando Exacto, en sí, condiciones sí. Eh, míseras ¿no? uh -huh. y explotan lo... además a, las, a las, vamos a los Familias, propios a, varones eh, sí. metiéndoles eh, miedo porque hacen daño a las mujeres, bueno barbaridades el Coltán es una mezcla de columbita y tantalia que eh, contiene niobio y tántalo que son los minerales que se están extrayendo junto al estaño eh, de estos desechos y de la mina que todavía eh, está allí hacia el abierto se dejó, se dejó infrautilizada y que ha vuelto a producir en los últimos años hay unos 50 trabajadores más o menos trabajando del pueblo y eh, lo que ha hecho el, conse el, este, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por medio de un centro que se llama CEIN que estudia materiales Eh, la, ha mm, conseguido un proceso de refinamiento y un proceso de eh, lixiviación que llaman que eh, permite eh, extraer eh, un estaño con muchísima pureza y un eh, niobio y un tántalo con muchísima pureza con lo cual la producción de, de este coltán puede ser eh, de mucha calidad No solo es la única eh, mina que hay en, en, sí. en el mundo de, de, de Coltán, las más importantes no. es están en el Congo. Sí, pero, sí, también, pero bueno, y ver, va haber más y, claro, y hay, esa está hay, en Galicia, hay. pero está en Galicia en una serie de condiciones en esa mina que se dan en otras minas que también están en Grecia, con lo cual no sería de extrañar que pasara en el futuro que se descubrieran nuevas minas o nuevas minas o que de, de esos desechos eh, eh, que están depositados en balsas que todas eh, donde eh, antiguamente se vertía todo el, el detritus, toda eh, la parte no aprovechable de las de las minas, eh, en esas balsas se está recuperando hay, evidentemente, centenares y centenares de, de lodos en, depositados en el fondo. de ...esas balsas y es de donde se está aprovechando... ...además también eh, otro tipo de minerales... ...como decía... Eh, ...hay otros países como Australia y Brasil... ...que también tienen... Eh, eh, ...minas de coltán... ...por ejemplo, Brasil... ...tiene minas de coltán... ...en la Amazonia... Uh -huh. ...de hecho ahora, no sé si ahora mismo... ...en estos días, el presidente Bolsonaro... ...ha visitado... ...al presidente Trump... ...supongo que con muchos objetivos... ...entre ellos porque el principal comprador del coltán de Brasil, que tiene una producción más importante que la mina esta gallega, es Estados Unidos, lógicamente, para no tener que depender de, y minimizar to, sobre todo eh, el impacto de esa mano de obra esclava que, que se produce en las minas del, del Congo. ¿no? En Australia... Es eh, también otro, es el segundo productor mundial de, de Coltan, eh, eh, que también sirve pa, evidentemente para lo mismo, pero representa eh, una, un porcentaje que tampoco es suficiente como para cubrir todas las necesidades tecnológicas que a día de hoy eh, existen fundamentadas en el coltán y que tienen al Congo como principal proveedor a una pero región entre... en el Congo, porque el coltán es, es muy importante para la vida moderna eh, para los ordenadores, para los teléfonos eh, está prácticamente en todos los dispositivos eh, todos tecnológicos, tecnológicos eh, pero las hay. minas eh, de coltán están en muy pocos sitios, tú lo has dicho Javier el 80% del coltán está en el Congo, Mira. está ...completamente eh, eh, concentrado ahí eh, eh, lo que pasa sacarán dinero todas las minas que haya, ¿no? pues mira por ejemplo el tántalo que eh, decimos que eh, ya hemos comentado que el, el coltán es la mezcla de columbita y tantalia que son los que contienen eh, en bruto el, el niobio y el tántalo, el tántalo se usa principalmente para la elaboración de condensadores porque en su forma de óxido es capaz de eh, acumular eh, una carga eléctrica de manera muy eficaz y liberarla cuando se la demanda cuando se le pide de forma muy eficiente, ¿no? por eso es tan importante Este, este material para los eh, dispositivos electrónicos ¿no? y como se prevé que en los próximos años haya todavía mayor fabricación mayor demanda de estos eh, dispositivos electrónicos dependamos más cada vez más de ellos pues evidentemente el encontrar estas minas Por ejemplo, esta mina de, de, tiene una vida media a, a, previsto de entre 30 y 50 años, que no es que sea mucho en el, la vida de una mina, por así decirlo, pero bueno, es un, lo suficiente como para no tener esa eh, Europa, esa dependencia eh, tan brutal que tiene m, del Congo. La mina está explotada por una... Eh, un consorcio de una empresa española y una empresa norteamericana lógicamente mm. que no pierden ocasión para estar ahí y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por medios del CENIN, que es el instituto que se encarga de, de estas cosas eh, de estos estudios es el que ha depurado el sistema de eh, eh, eh, obtener Y, y, y extraer de lo que eh, son, eran desechos y estaban ahí abandonados, eh, poder extraer y llegar a una depuración de los lingotes de estaños de un 95% de pureza y eh, de llegar eh, tan, eh, tanto de niobio como de tántaro a una calidad comercial muy cercana al 100%, es decir, de muchísima eh, calidad. De muchísima no calidad. sabíamos en nada de esto, fíjate. Nada de esto no se tenía... Bueno, en, ha pasado en, completamente en la, desapercibido. Se, se lleva trabajando esos cinco años en la investigación, se lleva trabajando en esta mina, eh, ya hay 50 trabajadores de la zona de, del pueblo este de, de Viana do Bolo, en Obrense, y la mina todavía, eh, ya decimos que tiene una vida útil de unos 30, entre 30 y 50 años, y... Eh, Lo que quieren significar, especialmente, tanto en la zona como en, el, en la entidad esta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es que no representa ningún daño medioambiental, porque el proceso de obtención de la concentración, de los concentrados eh, que están en esas balsas, no tienen un impacto. Eh, ecológico, puesto que ya están allí eh, desde hace bastante años. Sí, que estaba años, como o... abandonado sí. y ahora lo que están haciendo es sacarle la productividad. Eh, por medio de estos procesos de lisiviación sí. y procesos que han depurado en, en el CENIM. Eh, lo que no sabemos es si el hecho de que exista en nuestro país minas de coltan puede ayudar a suavizar un poquito la locura que se produce con el coltan a nivel pues, en el Congo por ejemplo, o no va a servir para no eso, servir. no lo sabemos bueno, la ¿no? producción que se pretende pues es el futuro, que va a estar un 4% sí, sí. de la producción que no mundial sabe, ¿eh? que no es mucho, pero bueno algo es, y desde luego eh, por ejemplo en, en, en, en las minas del Congo cada 100 kilos De, ...de material que se saca... solo uno... es, ...o menos de uno es de coltán... ...de este mm. niobio y este tántalo... ...y además las muertes que se producen... ...son, muchos, son muchos, brutales... Sí. son, son... Una, ...una cosa que no... no o ...si lo has dicho no he estado yo muy atenta... ...esta mina... Eh, ...¿a quién pertenece? ¿está en manos privadas? ¿se pertenece al pueblo?... ¿a quién pertenece eh, bueno, esta es, mina? Esta, la, aunque esté explotada sí, por es, parte española y parte americana la mina está en, en la zona ¿cómo se llama? es que lo he leído lo tengo por aquí pero por no buscarlo en la zona esta que tienen comunales todos los pueblos el monte comunal Ajá. está en un monte comunal de, de Vianado Bolo y lo que pasa es que tiene la gestión por así decirlo la explotación la tiene esta empresa que se llama Strategics no sé qué Spain o algo así no <risa> sí, que es pues... eh, una un consorcio de una empresa americana y una empresa española que son las que han decidido invertir y aprovechar que esta mina se quedó allí abandonada en 1982 cuando cesó la actividad de Rumasa, que era fue su yeah. última propietaria, que extraía estaño simplemente porque no, no disponía de la tecnología que hay ahora para obtener esto. Y ahora esto. se ha descubierto que también entre esa escoria se va a seguir sacando estaño, el niobio, el tantal, claro, es que te lo... el golframio, eh, también se va a eh, sacar cuarzo, micaf, el despato. Te lo decía porque a lo mejor el ¿El beneficio para aquella zona es mm, para los eh, posibles empleados bueno, y a lo mejor para la de momento, estructura de la claro, zona el general con se ha dicho que de momento está proporcionando un pequeño aporte económico y de laboral a, a los 50 que hay. Y claro, por eso que, te digo, ya, no ya está. Sevilla no. muchas gracias. A vosotros.